Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo Analizados desde la óptica de sus protagonistas El banco hipotecario nuestro de cada día Una vida, escuchando hablar del banco hipotecario, ¿verdad? Y por lo general todos tenemos algún conocido, algún pariente, algún familiar Alguna situación personal o la de algún vecino Que tienen que ver con el banco hipotecario, ¿sí? sí Y muchas veces hablar del Banco Hipotecario es hablar de dificultades, pero también es hablar de soluciones, porque en definitiva el Banco Hipotecario existe porque hay un montón de gente que ha podido llegar a tener su, su apartamento o su casa porque lo compró a través del Banco Hipotecario, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está el Banco Hipotecario en este tiempo? ¿Sí? Eh, para saber de este tema. Estamos en comunicación ahora con el vicepresidente del directorio del Banco Hipotecario, con Marcos Laens. Buen día Marcos, bienvenido, gracias por atendernos. No, muy, muy, muy buen día Jorge, este, muchas gracias por, por, por la llamada, por supuesto que a las órdenes, es un gusto estar en, en, esta, en esta entrevista, en esta radio, en Radio Aspen, en el principal balneario de, de la región. Este, pero Punta pero del Este aparte es más que un balneario, ¿no? Incluso se ha transformado en una, una ciudad para vivir todo el año, o sea, me consta que, que mucha gente se está viniendo a vivir a Punta del Este eh, uruguayos, por supuesto, pero, pero también argentinos y gente de otros países que, que ven una, una, una buena seguridad política, social y económica y, y bueno beneficios fiscales, eh, y positivos, más, más oportunidades, mayor seguridad y, y renta de inversiones que Y bueno, desde, desde el Banco Hipotecario uno quiere aportar ese granito de arena para que Uruguay siga, siga por esa senda, eh, para que quienes vivan en Uruguay puedan cumplir, eh, en el caso nuestro, el, el, el sueño de la casa propia, y, y al mismo tiempo apoyar a la, a la reactivación y, y la dinamización de la economía, este, que, viene, que, que viene muy bien, por suerte, a la inversión y a la construcción. Y, y bueno, por eso, y, y sabiendo que tampoco tenemos mucho, mucho tiempo, me gustaría, si, si le parece bien, aprovecharlo de la mejor manera. Y, y, y si me permite, Jorge, este, decirles que, que, que la verdad que estoy feliz de, de comunicar que, que bajamos considerablemente las tasas del, del banco hipotecario, el tasa de interés del banco hipotecario. Eh, la verdad, son, son las más bajas desde la reapertura del banco y, y la finalidad de, las mismas tienen la finalidad de promover el acceso a la vivienda de los uruguayos, que es lo, más, que, es lo que más nos importa. Eh, son de esas decisiones lindas de, de tomar, en cuyo proceso la verdad que, que fue un honor participar, y, y estoy muy confiado de, de, del camino seguido del, de, del mismo. Muy confiado. Eh, Marcos, te puedo pedir en dos minutos, me, de, me definas el estado de situación del banco hoy. El banco es un banco eh, sumamente sólido, con, con una buena liquidez, con funcionarios eh, con los cuales estoy muy contento, súper super, capacitados, profesionales, con la camiseta bien puesta, que, que, que todo esto y con la liquidez que tiene el banco la verdad que nos ha permitido este, ofrecer esta, estas nuevas tasas de interés que van desde, desde el 3,75% y que creo que ese porcentaje habla por sí solo, ¿no? Estas tasas, lo que buscan, como, como, como dije anteriormente, es ayudar a los uruguayos a cumplir el sueño de la casa propia para, y bueno, para definir la, la tasa exacta eh, eh, que, es, que va a partir de cinco se, se, se toma en cuenta el, el, el, el plazo del crédito, el monto solicitado y el, y el valor del inmueble, y, y por supuesto el perfil del ingreso del solicitante, ¿no? Eh, y estos préstamos Una, una vivienda en, en cualquier punto del país. Y algo que me gustaría destacar, si me permite, que no, no es necesario, porque hay un concepto de que la gente piensa que solo para sacar un crédito del banco hipotecario hay que ser el RISTA del banco hipotecario, y no es así. Eh, no es necesario ser el RISTA del banco hipotecario para sacar un crédito. Sí genera, por supuesto, algunos beneficios en las condiciones de, del préstamo. Y, y, bueno, y, y otro tema que, que me gustaría destacar eh, que, que, que es importante y que esto es, eh, a ver, es, estas condiciones son extensivas también a quienes quieran una segunda vivienda, ¿no? eh, por ejemplo una casa de veraneo o, o de repente una, una propiedad como inversión para, para renta, por ejemplo. A ver, yo qué sé, si alguien, eh, esto es parecerario de, de, de una eventual inversión, si alguien por ejemplo quisiera invertir, no sé, tuviera un, una plata guardada y no le alcanza para, para comprar una propiedad, en caso de que que como como renta. Bueno, eh, eh, hay muchos ejercicios financieros donde, donde los promotores, los desarrolladores este, inmobiliarios, eh, los que construyen, eh, pueden, no sé, por ejemplo, permitir una entrega de un 20% y después el, el, un 30% le va entregando en cuotas este, a medida que va avanzando la obra y cuando la obra está finalizada, el banco hipotecario, por ejemplo, puede prestar el 50% cumplir completar el resto de la propiedad y, y de esa manera tener un, una, una, una inversión súper, su, súper eficiente y, y con una tasa de interés muy baja que, que es muy agradable para cualquier persona que quiera, que quiera invertir. Eh, y, y otros aspectos fundamentales que me gustaría destacar y, y, y que hacen único al banco, que es muy importante, que además de las tasas, de las tasas de tan bajas que tenemos, que eh, Uno de los motivos para elegir el Banco Hipotecario creo que es la, la, hora, que la hora de sacar el préstamo, que es el préstamo más importante en, en la vida de una persona, el préstamo hipotecario. El Banco Hipotecario es el único banco que, que puede prestar hasta el 100% del valor de la vivienda, eh, que, con un producto que se llama el préstamo soñado, donde puede financiar hasta el 100% con, con un refuerzo de la garantía, ¿no? con una segunda garantía hipotecaria. Y, y también es el único banco porque ofrece, en el sentido que ofrece, la posibilidad de, de cancelar o realizar amortizaciones parciales sin costo a partir de, de los dos años de, de, de haber so, habiendo solicitado el préstamo. Eh, y bueno, por supuesto que, que también tenemos los mejores costos asociados y, y muy buenos tiempos de, de aprobación del crédito. Eh, y nuestros préstamos, eh, a ver, eh, también otro, otro diferencial es que, es que incluyen. Por ejemplo, el seguro de vida que, que, que cubre todo el plazo y, y por el monto total eh, de, de, del primer titular de, que, que, que adquiere el préstamo, es algo muy importante tener este seguro de vida. Le, le, uno le da tranquilidad a la, a la persona de que después este, se va a poder afrontar el, el repago en caso de que suceda algo. Que uno siempre, siempre, por supuesto, que decía que no pase nada y piensa que no va a pasar nada, pero este, tener este, esta cobertura y con, con un costo y El banco incluso en este periodo pudo, pudo bajar con un convenio muy bueno que hicimos con el Banco Seguro del Estado. Bajamos la, la póliza, eh, el costo de la póliza. Nos parece que, que es algo que, que, bueno, que, que, que diferencia al banco hipotecario. Marcos, hablamos un poquito de la gente que tiene un, un préstamo y hace años que está pagando y pagando y no logra poder saldar nunca. Ejemplos sobran. Y quiero suponer yo que también el directorio de alguna forma estará buscando alguna, alguna solución para que mucho, mucha, mucha gente pueda laudar esa situación, ¿verdad? Y pueda escriturar su propiedad. El banco hipotecario lo que hace normalmente, y eh, sistemáticamente, el banco hipotecario tiene un, un excelente cuerpo este, de, de funcionarios, eh, de área, por ejemplo, de riesgos, de recuperos, que está constantemente encontrándole este, la vuelta y soluciones eh, a, a, a casos eh, individualmente, ¿no? A, a cada caso concreto, se analiza y se estudia de qué manera este, se puede de repente, si la persona no, no puede llegar a, cumplir, a, a cubrir la cuota, se puede de repente hacer una refinanciación y se estudia muy profesionalmente cada caso para, para encontrar la vuelta, porque el banco, por supuesto, que lo que más le sirve es, siempre es este... Este, no, no, no le sirve al banco este, rematar ni, ni, ni, ni nada por decir lo contrario, el banco, el negocio del banco, es por supuesto que que, que, que, que lograr que la gente continúe pagando la cuota, que la gente pueda pagar la cuota, este, entonces el banco siempre busca encontrar la vuelta con, con este equipo, equipo muy profesional que tiene Bien, todas estas decisiones del nuevo directorio, ¿de qué manera se están comunicando? Eh, bueno, este... Se han, se han comunicado... Este, Digo, nivel, ¿Cómo, ¿Cómo hace la gente para enterarse de todas estas novedades? Bueno, este canal que estamos usando con ustedes, la verdad que es, es un canal muy, muy interesante, muy bueno. Este, esta radio es una radio muy escuchada, con lo cual, eh, bueno, parte de lo que hacemos es, es comunicarlo a, a la prensa, por supuesto, y, y este año vamos a empezar, porque esta es, esta es una decisión muy nueva que hemos tomado, la definición de, de bajar estas tasa de interés, y es una campaña que, comercial que, que por supuesto va a desarrollar el banco de una manera muy intensa el eh, correr de este año eh, ahora nomás eh, en febrero ya deberíamos estar arrancando con una campaña comercial muy, muy importante Bien, queremos agradecerte esta primera charla y pedirte dentro de un tiempo la posibilidad de volverte a convocar para ver de qué manera ha ido reaccionando la, la población de nuestro país frente a estas posibilidades que está dando el banco en lo que tiene que ver con la dinámica de créditos Muchas gracias y, y, y me gustaría también aclarar un, un temita si me permite, tengo un minutito más Sí, sí, te escucho Este... No, aprovecho para, para, para pasar otro, otro, otro chivo este, y para, más que chivo es para que la gente en realidad conozca esta posibilidad y es que, que bueno, uno a veces no, no le alcanza la La, la, la, uno hace las cuentas y uno cuando, cuando saca el crédito normalmente va este, la, la pareja o el matrimonio y este, buscan que con los dos sueldos tener un ingreso por núcleo familiar determinado y a veces no da pero de repente existe en algún hipotecario también la posibilidad de que un padre o una madre pueda integrar este eh, Participar de ese, de ese núcleo como, como un tercer solicitante y, y de esa manera poder acceder al a, a préstamo, en caso que, estu, que estuviera apretado y lo pudiera en el año anterior. Este, y, y bueno, eh, nada, simplemente decirles que, que además de, de, de, de promover el, el, el acceso a la vivienda, también creo que, que esta medida para que promover la a la vivienda es lo principal para nosotros. Pero también creo que esta medida va a colaborar directa e indirectamente con el fomento de la inversión y de la construcción, con la dinamización y, y la reactivación de la economía que, que se vio afectada por la pandemia, pero que ya veo, vemos que muestran indicios claros de recuperación. Bien, gracias por la charla. Buena jornada. Igualmente. Muchísimas gracias, José. Conversábamos con Marcos Laense es el vicepresidente del directorio del Banco Hipotecario del Uruguay. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.